Las personas del asentamiento Nuevo Salitral fueron al consejo deliberante a pedir la banca vecinal. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Elizabeth. No queremos que nos regalen nada, sostuvo la vecina. Exigen que se garantice el derecho a la vivienda y piden por una financiación que les permita acceder a un terreno. Nosotros estamos acá porque luchamos por lo, por lo que queremos. Nosotros queremos la tierra y pagar, aunque sea una cuota, para una cuota mínima, para tener las cosas de, de nosotros. No pedimos que nos regalen nada. A la gente que critica y no sabe las historias que nosotros vivimos, de toda la familia, que nos visiten. Porque es fácil criticar y no saber nada. La Asamblea por los Ríos Pampeanos expresó el repudio al decreto del presidente Mauricio Macri para financiar la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. Néstor Lastiri, presidente de la institución, sostuvo que no dan nada por hecho y seguirán luchando. Además, alertaron a la población por el desabastecimiento del agua. Eh, nosotros tenemos este abastecido con el acueducto, este, con obras actuales y futuras, Este, casi dos tercios de la población, o sea que eh, la, lamentablemente esto también va a afectar directamente y sin, sin fue mismo digamos, este, todo el, el, el sistema de la cor, del el acueducto del río Colorado. Uh -huh. Bueno, ustedes eh, respaldan obviamente la decisión del gobierno de la provincia de eh, efectuar el planteo judicial eh, para impedir justamente este, el avance de este decreto, ¿no? para ver si se puede dar no, una sí, marcha sí. atrás. Apoyamos eso y de hecho nos, eh, el gobierno tiene hechas algunas presentaciones sí. también por el tema del laudo, por el tema del laudo de presidencial en Coirco uh -huh. y también tiene este, algunas otras presentaciones. Y nosotros, como Asamblea por los Ríos Pampeanos, tenemos una presentación en la Corte, una acción de amparo que hicimos con 12 comunidades originarias en la cual este, hacemos una acción de amparo ambiental para que este, justamente señalar el tema de la falta de, de estudios de impacto. Subzona 14, últimas palabras de los represores antes de la sentencia. Máximo Pérez Soneto, médico policial, apuntado por testigos como el que decidía cuándo parar la tortura a las personas secuestradas, sostuvo que es inocente y dijo ser víctima de una blasfemia acusatoria. Siempre me manejé con principios espirituales y axiomas hipocráticos. No nos nunca dañar, atender siempre, curar a veces y consolar siempre. Pero he sido objeto de una blasfemia acusadora que me causó mucho dolor a mí y a mi familia. También indignación es por la cual se me acusa a mí de haber sido asistidor o colaborador de todos los ciudadanos. Yo jamás, de los jamáses formé, ni integré, ni tuve en ese papel. Quien también declaró fue el ex comisario Luis Horacio Lucero. No puedo pedir perdón ni clemencia por algo que no hice, fue lo que dijo. Yo no puedo reconocer nada de lo que se me acusa. Yo no cometí ningún peligro entonces si no puedo pedir perdón por algo de lo que no estoy que no como allí señor presidente me declaro inocente El delegado de ATE en Agroindustria, Sebastián Rivera, exigió que ante la posibilidad de que el organismo recupere su rango ministerial, se reincorporen los trabajadores y las trabajadoras despedidas. Se preocupan en producir para la exportación, pero no para garantizar el alimento, sostuvo el dirigente. Lo que nosotros le criticamos este, a la gestión es que este, solamente tiene una política activa para este, la exportación de la producción de alimentos, dejando de lado la preocupación por alimentar a nuestra población. Y eso se ve en, en, en los despidos de los trabajadores nuestros. Han despedido en términos generales, en mayor medida, los compañeros que trabajaban en, en el área de agricultura familiar. Y eso tiene que ver con el sector que produce los alimentos que consumimos los argentinos. Entonces, la verdad que hay una situación ahí muy marcada de no preocupación Este, ...porque nuestro pueblo se alimente y para nosotros eso es lo central para lo cual trabaja nuestro organismo. Obviamente que también la, la exportación de, de, de alimentos y sobre todo con valor agregado para nuestro país... ...es sumamente importante porque además este, nosotros necesitamos esas divisas. Ahora, hay una parte sumamente importante que es garantizar el alimento ¿sí? a toda la población y alimento de buena calidad... Luciana Yuri se presentará en su versión solista este viernes en La Maroma a las 21 horas. Con ella hablamos esta mañana y esto nos decía. Quemando un poco estas canciones que voy a grabar en este próximo disco. Digo quemando porque ya si las hago este año, ya el año que viene, no sé qué voy a mostrar seguramente, ya el año que viene surjan canciones nuevas. Este, y va a haber un repertorio latinoamericano, argentino canciones también que se salen del, del, del género folclórico y que ya entran en la eh, familia de las canciones argentinas, este, como Gabo Ferro, bueno, en fin, todo lo que se me presente ahí en la cabeza, porque además al ser geminiana muchas veces armo la lista y después yo quiero cambiar y surgen otras cosas, o también el mismo público también me va un poco timoneando el repertorio y pidiendo canciones, así que, eh, nada, yo voy con mi repertorio preparado, pero siempre abierta alguna posibilidad de, de transformación ahí. Nuestro compañero Miguel Benítez pasó por el estudio de Radio Kermés para invitar a una nueva feria de vinilos. El encuentro será este próximo domingo en el Bar Quiroga de la ciudad de Santa Rosa. En esta ocasión van a participar coleccionistas de todo el país. Bueno, los invitamos a todos los oyentes de la Kermés a que vayan a la feria del vinilo el domingo, el domingo 4 de agosto en la avenida Uruguay 328. Y bueno, con participantes que vienen de Sierra de la Ventana y de Bahía Blanca, más los de acá. La idea es, como ocurre ya desde hace unos seis años por lo menos, una feria que en un principio eran dos al año, ahora eh, como todos achicamos, hacemos una sola al año, así que les, les invitamos a todos los que quieran ir a chusmear, a escuchar, a ver... RadioCarmes.com.